Nosotros nos ponemos en contacto con quien forma parte de, de la comisión organizadora, en este caso Cecilia Alves, está en línea y la vamos a saludar. Cecilia, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buen día y feliz comienzo de 2012. Hola Luis, buenos días. Bueno, gracias igualmente para, para vos y para todos los, los oyentes. Buen año. Bueno, muchas gracias igualmente. Contame eh, en qué se ha trabajado, con qué nos vamos a encontrar en esta cuadragésima séptima edición. Bueno, sí, la verdad que hay muchas novedades Acá estamos viendo eh, todo el armado que se está produciendo Bueno, ahora que están, hay un montón de gente trabajando en el área eh, Sí, vamos a tener, la fiesta va a comenzar a las 19.30 eh, Vamos a tener la presentación del coro local eh, Hace unos meses atrás, eh, la, a través de la Biblioteca Popular eh, uh -huh. Se organizó un coro que lo dirige Julio Ronald Heiser Y bueno, así que vamos a tener la presentación de ellos, del coro Piedra y Camino eh, Que van a actuar en la, en la misma iglesia, Cristo Rey eh, Vamos a tener la bendición del Padre, también del Padre Argentino para la fiesta Y a las 20 horas vamos a tener un show infantil para todos los chicos Es un show para toda la familia que va a durar 45 minutos Se llama De Piratas, es una historia que transcurre en, en la popa de un barco Donde, bueno, el marinero y el capitán se embarcan en una... Difícil misión de, de desenterrar un tesoro perdido Pero hay un problema que no tienen el mapa para buscar el tesoro Así que bueno, ahí se, se va a desarrollar toda una historia Así que le, le, le decimos a los papis que hagan el esfuerzo de venir temprano Para que los chicos puedan disfrutar de, de este show Que, que lo hacemos con, con todo el corazón para, para ellos eh, Este show es eh, digamos eh, eh, está interpretado por cinco artistas en escena eh, bueno, está eh, es a cargo de Flavia Salto Y un grupo de olavarrienses Que son todos profesionales Así que, así que bueno, esperamos que, que va a ser muy lindo Para todos los chicos A las 21, Luis, vamos a tener el, la recreación del pesebre viviente Ajá. Como todos los años Que bueno, la gente de, de la, las catequistas Digamos, de la parroquia Cristo Rey Vienen trabajando siempre todos los años Esmerándose un poquito en, en, en, hacer, eh, en, en hacer crecer Esta recreación que les está saliendo muy linda Que han logrado hace años Y bueno... Producir toda una sombra ¿no? eh, en lo que tiene que ver con, con la recreación de, del pesebre, así que, y toda la participación, debo decirlo, de un montón de jóvenes, adolescentes y niños de acá de, de Sierras Vallas que siempre colaboran, participan y, y, y también se sienten partícipes de la fiesta. ¿no? Bien. Después, a las, las 21.45, va, va a estar la bajada de los Reyes Magos, ahí hacemos una variante, seguramente la vamos a adelantar, o sea, la, está previsto adelantarla 15 minutos, todos los años la hacemos a las 21.45. 22 horas, uh -huh. así que bueno, 21 a 45 va a ser la bajada de los reyes... Eh, ...hay que decirle a los papis que bueno, los reyes van a descender... ...van a dar la vuelta a la plaza, para que no traten de no amontonarse ahí... ...sobre la zona de las vías, para que puedan verlos todos cómodamente... ...y no, no tengan que enforzarse para, para verlos, así que bueno, van a dar la vuelta... ...y después, eh, bueno, como es tradicional, van a hacer la adoración del niño Dios... ...ahí en la zona de la bicicenda... Eh, así que bueno, después va a venir la carta del rey, seguramente, y bueno, la, la entrega de los regalos, como, como, como, que es lo que más esperan los chicos. Y, y bueno, después para las veintidós cuarenta y cinco aproximadamente está previsto la, la actuación de, de, de Marcela Morelo que como vos decías nos parece un espectáculo muy lindo, hemos tenido la posibilidad también de, de, de verla en, en otros espectáculos aquí en la y realmente bueno, es, es, es tiene una calidez muy, muy especial y es, eh, creemos que también para esta fiesta eh, la actuación de ella va a ser eh, eh, digamos eh, es, es, es, está muy muy bien digamos es un, es, llega muy bien a la familia además Marcela Moreno, no, ¿no? con ah, sus sí, canciones sí sí sí así que y bueno y después vamos a cerrar con un show de fuegos artificiales gentileza de la gente de de, de Júpiter si puedo pasar el chivito pero eh, bueno también va a haber un show de de, de varios minutos de, de fuegos con con todo lo nuevo así que así que bueno para no para bueno seguir dándole toda esta energía que, que le ponemos a la fiesta y que año a año va mejorando con el apoyo de, de mucha gente, de, de, bueno, de todos los voluntarios, de toda la gente de Sierras Vallas, de la comisión que labura todo el, todo el año, de las empresas que, que colaboran también año a año, bueno, del municipio también que, que apoya de esta manera con, con el show musical y con toda la puesta escénica, toda la técnica, un escenario muy lindo vamos a tener, muy importante, así que bueno, muy, muy contentos y también Luis con, con el tema de que tenemos otra tranquilidad acerca del tiempo que, que creemos que, que va a ser bueno, así que, así que bueno. Nos cierra todo, todo muy bien. Según los pronósticos de la noche estará espectacular. Hasta ahora te entrevistamos como eh, integrante de la Comisión de la Fiesta de Reyes, ¿no? Ahora te vamos a entrevistar como eh, em, eh, integrante de, de turismo municipal. Sí, El sí. hecho de haber incrementado las eh, frecuencias horarias de los micros tiene algo que ver también con la gestión de ustedes, ¿no? Sí, sí, no y también la buena voluntad de la empresa Olabú, que siempre digamos, colabora y que está a total digamos, de, de disposición de, de estas fiestas y se van a a sumar adicionales en, la, en los tres, eh, bueno, en los tres horarios que creemos que la gente va a venir, que son las diecinueve, el de las veinte, el de las veintiuna diez, así que bueno, ahí está la gente de, de la bus muy atenta a todo esto, eh, viendo, bueno, cómo, cómo se desarrolla y en base a la cantidad de gente que Que, ...que esté tomando los micros, bueno, van a seguir poniendo adicionales... Eh, ...después, bueno, los micros al término de la fiesta van a volver a la ciudad... ...así que, bueno, es una buena opción también para aquellos que no quieren... ...venir en automóvil y quieren venir más tranquilos... Eh, ...bueno, poder acceder al micro, que nos parece también muy, muy bueno... ...los micros van a descender en lo que es el estacionamiento de la fábrica... ...de la fábrica eh, de cemento, o sea, que también todos los años colaboran... ...y nos permiten el uso de ese, de ese lugar... Así que bueno, eso está coordinado, lo que es el tema del tránsito, también todo lo que es control urbano, lo que es, eh, bueno, personal del peaje, eh, personal de la subcomisaría de Sierras Vallas, así que bueno, hay todo un operativo ya, ya previsto hoy temprano por la mañana, hablaba con, con, eh, con el director de control urbano y bueno, ya, ya está todo... Digamos, previsto, y, y bueno, y que queremos, eh, y, y trabajamos para que todo se desarrolle, eh, de buena forma, que no haya ningún accidente, que la gente, bueno, sea, sea, eh, venga tranquila, por eso siempre decimos también que no esperen a última hora y que vengan, que vengan temprano, así vienen bien, se ubican en lo que es la, la zona del estacionamiento, que ahí logramos también, eh, tener un, un, un, un orden, digamos, en lo que es el estacionamiento, que eso permite, eh, fácil salir a los autos, así que bueno, creemos que ya está todo, Todo previsto para que todo se desarrolle bien y que tengamos una fiesta que todos la puedan disfrutar, ¿no? Fantástico. Eh, Cecilia, y para aquellos papás que todavía no llegaron la cartita, ¿cómo tienen que hacer y hasta cuándo tienen tiempo de llevar la cartita al, a la sala parroquial? Sí, sí. Eh, durante hoy, bueno, lo pueden hacer por la tarde de 17 a 20 en el salón parroquial. El salón parroquial está ubicado detrás de la Casa del Padre. Sí está la iglesia, al costado está la casa parroquial y detrás está el salón parroquial, allí están las damas de Caritas, eh, bueno, está Rosita ahí recibiendo las cartitas, así que hoy lo pueden hacer de 17 a 20 y mañana lo pueden hacer eh, en horario corrido de las 8 de la mañana a las 19 horas. Les recordamos a los patis que las cartitas tienen que decir que los los regalos sean de 50 por 50 centímetros más o menos uh -huh. para facilitarle el trabajo a los reyes porque si no tienen que cargar con todo y, y tienen un, un un un muy amplio trabajo esa noche así que que bueno que los regalos sean eh, sean digamos, en ese tamaño, y, y bueno, así que y después, por el otro lado, Luisa, ahora no me estoy acordando también, acá la oficina de turismo mañana va a estar eh, abierta en horario corrido también, de las 7 de la mañana hasta el cierre de la fiesta, ah, eh, tenemos un teléfono que, que es el 492-585 por cualquier consulta que, que quieran hacer en cuanto a micros, en cuanto a alguna duda con respecto a la fiesta o a la programación, lo pueden lo pueden hacer, pueden llamar aquí, eh, y bueno Acá estamos, trabajando a full. A full. Cecilia, te agradezco como siempre la gentileza de atendernos, contarnos esta gran fiesta que se viene, cuadragésima séptima edición ya, eh, que seguramente vivirán miles de labarnenses y muchísima gente de la región y de otros puntos que se acercan cada año a la localidad de Sierras Vallas. Un beso grande y seguramente nos veremos allí en Sierras Vallas. Y seguro, Luis, los esperamos. Y bueno, de, de parte de la comisión, agradecerle también a ELO32 por, por este apoyo que siempre tenemos todos los años y, y la difusión que ustedes hacen también de este evento. Así que gracias a todos y bueno, los esperamos mañana... Con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. La palabra de Cecilia Alves, integrante de la Comisión Organizadora de la Fiesta de Reyes y por supuesto también formando parte de Turismo Municipal.